Radio Comunitaria con todo. Te informa. te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. el puntapié electoral en Catamarca. En la primera elección del año, es una jornada histórica. El Frente para la Victoria rompió anoche con 20 años de hegemonía del Frente Cívico y Social en Catamarca. Respaldándose en la imagen de la presidenta Cristina Kirchner, la senadora nacional Lucía Corpazzi se convirtió en la primera gobernadora mujer de Catamarca, derrotando al radical Eduardo Virizuela del Moral, que aspiraba a su reelección. -re Un huracán militante. El viernes 11 de marzo, el estadio Club Huracán rebalsó de juventud y militancia en apoyo al proyecto nacional y popular que conduce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Hubo más de 80.000 personas que clamaban por la reelección de la actual jefa de Estado y recordaban al expresidente Néstor Kirchner. Envuelta en un clima de profunda emoción y fervor militante, Cristina dio un sentido discurso hacia la multitud que se amuchó en forma masiva en el estadio, pero no lanzó su candidatura a las elecciones de octubre. Gaddafi avanza sobre los rebeldes. Las tropas del, liber, del líder libio Mudamar Gaddafi continuaron hoy su investida contra las fuerzas rebeldes, que en gran número debieron replegarse hacia Benghazi, bastión opositor y segunda mayor ciudad del país, donde reside el gobierno provisional denominado Consejo Nacional, en el este del país, mientras que se reanudó la lucha en Brega, que ayer fue tomada por el ejército y hoy es escenario de nuevos combates. La catástrofe de Japón. La cifra de muertos por el terremoto de 9 grados de magnitud en la escala richard Richter que azotó Japón y el posterior tsunami ascendió a más de 3.200 según el informe oficial, aunque las autoridades reconocen que será un número de víctimas superior por la enorme cantidad de desaparecidos. Más de 10.000 personas habrían perdido la vida en la provincia de Miyagi y una de las zonas más afectadas, de acuerdo a las autoridades policiales. A tres días del temblor, seguido por un tsunami, la ONU indicó que hay cerca de 600.000 evacuados por la catástrofe y por el riesgo en torno a las centrales nucleares. En medio de las tareas de rescate y en la búsqueda de los desaparecidos, la Agencia Meteorológica de Japón advirtió que existe un riesgo elevado de una réplica de magnitud 7 o superior hasta el miércoles. La caída de estudiantes. Volvió Juan Sebastián Verón, pero no estudiantes. El líder futbolístico del conjunto de La Plata regresó al equipo después de su ausencia en las victorias frente a Gimnasia y Guaraní de la semana anterior, pero el resultado fue el mismo que el último partido de La Brujita antes de la lesión. Como antes Banfield, el campeón, como ante Banfield, el campeón volvió a perder jugando como local y sigue sin demostrar la solidez que lo caracterizó hasta el torneo pasado. Esperando la absolución. Mañana 15 de marzo a las 11 horas, en el Departamento Judicial de Quilmes, ubicado en Gaboto e Irigoyen, se dictará la resolución del juicio a los militantes Juan Gómez y Gabriel Berrospe, acusados injustificadamente de daño a la propiedad privada. El pasado jueves se realizó el juicio con la declaración de los testigos policiales José Portugal y Maximiliano Paz, cuyas declaraciones eran contradictorias entre sí y no presentaban pruebas concisas sobre los supuestos delitos cometidos. Este fue el informativo de la radio comunitaria con todo.